Está con nosotros el profesor universitario, ya lo vamos a ir conociendo, ya nos va a contar además también este salto que se pega hoy día. En la política, no viene de profe, viene vestido hoy día de candidato a, a diputado por el distrito número 7 Don Rodrigo Ruiz, ¿cómo le va? ¿Le puedo decir profe? Claro que sí, sí. ¿Cómo está profe? Muy bien, muchas gracias por la invitación <risa> Sí, eh, Rodrigo, profe, le digo porque es profesor, estábamos conversando aquí fuera de micrófono eh, Profesor universitario, antropólogo, pero no hace solo clases de antropología, me contaba No, claro, porque, bueno, hago clases hace como 20 años en realidad, que okay. me desempeño como docente, académico Eh, soy antropólogo y doctor en filosofía yeah. de eso te permite una, un rango más amplio de posibilidades ¿y qué es la antropología? la antropología tiene muchas muchas eh, especialidades lo que más conoce la gente es la antropología física, que es la que tiene que ver con los huesos y con y con los, los peritajes de que trabajan con los arqueólogos, claro. pero en realidad la antropología social o antropología cultural estudia los fenómenos culturales de los distintos pueblos, los pueblos originarios, pero también nuestras propias culturas, como la gente vive en común cómo la gente se relaciona a través de dispositivos simbólicos, los hábitos, las creencias, las costumbres, etcétera Es una ciencia social, está en el campo de las ciencias sociales, junto a la sociología, la economía, la psicología, etcétera pero tiene como centro el tema de los fenómenos culturales. Eh, y que han ido evolucionando me imagino enormemente a lo largo de los años po. y es que hay que nos hemos ido teniendo que ir adaptando además a estos absolutamente cambios, ¿no? no el cambio cultural es algo que en general ocurre más lento que los cambios en políticos o, o económicos pero ocurren porque en el fondo son los cambios en las mentalidades, en la forma en que miramos la realidad, en la forma en que definimos los valores, en la forma en que creemos o no creemos en las cosas o en lo que encontramos bueno lo que encontramos malo o sea, hoy día un chico de 15 años, por ejemplo, mi hijo menor piensa distinto de un abuelo no respecto claro. de cosas como la, la familia, la pareja eh, lo que es bueno es malo para la sociedad etcétera, ¿no? Entonces esos son cambios culturales que se pueden estudiar, se pueden observar. Su hijo tiene 15 El más chico, sí. Y tiene una hija también Una hija de 17 Ya yeah. Ah, cerquita, tienen, sí, debe sí. pensar similar me imagino no Bastante, bastante parecidos, son de la misma generación se podría decir Profesor hace 20 años eh, Sí, más o menos ¿Y qué lo motiva a presentarse como candidato a diputado? Bueno, yo, a mí me motiva francamente que creo que este país está en, en, en una crisis múltiple tiene mu muchos problemas y en un momento determinado dije, bueno, en vez de, de, de, de trabajar solo haciendo análisis y propuestas creo que es bueno quizás dar un paso adelante y decir ¿por qué no colaborar contribuir desde un espacio como el Congreso a producir una salida a tratar de producir una salida real para el Estado en que está la gente más común de este país ajá Y ya. bueno, me, me tiré el salto, imagínate, tengo 58 años, primera vez que soy candidato a algo, yo creo que no fui ni candidato al centro alumno <risa> así que, bueno, habrá que probar, pues, vamos, vamos a ver qué pasa. Eh, eh, pero pero viene con experiencia. Eh, Harta experiencia política. Con, eh, de los inicios del Frente Amplio así es eh, ha, ha, ha trabajado ahí en liga nunca nunca candidato no pero ligado porque además la política no la vida a diario imagínense desde desde, desde desde su carrera como docente en la, en la universidad Eh, me imagino que se ha podido encontrar además también con, con muchos jóvenes con estudiantes de distintas realidades distintas distintas situaciones y conociendo además la cotidianidad y, con, y y las problemáticas de las que se van enfrentando no tan sólo los estudiantes sino que también las familias en el en el día a día muchos de ellos incluso la primera generación en poder ingresar hoy día a la, a la universidad eso eso es muy es muy importante a mí me enriquece mucho estar en contacto Permanente. yo hoy día soy profesor de chicos de primer año Ajá. Y, y en general son chicos que vienen de las comunas cercanas a viña o valparaíso y son gente que no viene de familia de buen de, de, de recursos digamos okay. sino que son familias de esfuerzo eh, eh, que estudiaron la mayoría de ellos en por colegios particulares subvencionados o públicos y me comunican, conversamos mucho nosotros en las clases, y me comunican un estado de ánimo, unas problemáticas de las familias esforzadas de Chile, y cómo lo viven los jóvenes cómo, yo creo que es difícil hoy día ser joven en Chile o sea, el futuro no se ve no, no, no se ve alentado muy oficioso no, claro, claro. que te digan que, que quizás el próximo verano no va a haber agua claro. en tu ciudad, por ejemplo, es una cosa que yo de cabro chico no la viví sí, bueno. o sea Uno partía de la base que abría la llave y salía agua. Y salía ¿eh? agua. Hoy día hoy día los jóvenes tienen que verselas con con este fantasma de la inteligencia artificial, que es como va a venir un dispositivo que nos va a gobernar y que ya no somos nosotros, la crisis climática, una cantidad de cosas que donde viven que bueno, hace que en general la ansiedad probablemente yo siempre digo quizás es, es la epidemia de nuestro tiempo. Ajá. Está con nosotros Rodrigo Ruiz, hoy es candidato a diputado por el distrito número 7, son las 12 horas 19 minutos aquí en la Radio Carnaval. Es la realidad que va viviendo con los alumnos en el día a día, pero me imagino que ha podido conversar, se ha podido encontrar con algunos alumnos que ya hoy día son son egresados y, y se ha podido dar cuenta además también de la realidad. Hoy día muchos profesionales, independientes de la carrera que decían estudiar, salen al mundo laboral y se encuentran que lamentablemente eh, no hay trabajo, Eh, los sueldos hoy día no alcanzan no alcanzan eh, para vivir, digámoslo, así, así son las cosas, así es la realidad que estamos viviendo hoy día, por eso es tan difícil también ser ser joven, profesional, emprendedor claro. en, para, en, en, para en qué, Chile, para para que para que estudio si si soy candidato a sí, asesante, claro, digamos, ¿no? Sí, claro, la encuesta suplementaria de ingreso, que es la encuesta oficial que Caseline en Chile, muestró la última versión que está publicada ahora en agosto, de, recién este mes, dice que la mitad de los trabajadores que tienen... O sea, la mitad de la gente que tiene una ocupación formal en Chile gana como máximo 611.000 pesos. Que poquito más que el mínimo, ¿no? El... O sea, sí. todos sabemos, no hay que explicarle a nadie, ¿verdad? Acá en la radio, ¿qué es lo que implica? que una per... ¿Para cuánto le alcanza una persona con 611.000 pesos? Está no, muy difícil. Si to tomar una micro te puede costar 600 pesos. Por ejemplo, diario, para ir, para volver. si eso sí si, si tienes que tomar una sola, digamos, ¿no? Por ejemplo, un pasaje del metro, o sea comer, vestirse, si tenés hijos, ¿para qué hablar? Si eres, si es una mujer sola con sus hijos, otro gran problema, Eso no está fácil, no está fácil, y, y ese es el panorama que tenemos, ¿no? Son las dosis veinte, Rodrigo Ruiz, candidato a diputado por el distrito número 7 profesor, antropólogo, eh, nos contaba además parte de su vida personal, padre de dos hijos, un, un hijo de 15 una hija de diecisiete, Eh, en momentos no, no, no muy fáciles de la adolescencia así es, me imagino, ¿no? <risa> sí, así es. <risa> que conecta mucho con, con, con gran parte de los auditores que no deben estar eh, que no deben estar escuchando eh, y durante este último tiempo profe eh, se da un fenómeno que señala que la gente espera que los políticos tengan hoy día más diálogo tengan más entendimiento Eh, pero también no descartar cierto apostar por gobiernos más autoritarios eh, si es que esto hoy día se preocupan realmente de resolver los problemas concretos de la gente eh, ¿no se ve como una contradicción esto? Mira, yo creo que no yo creo que ocurre efectivamente que la gente común se siente cada vez menos escuchada por la clase política y por, y por los llamados políticos y creo que en ese espacio quizás alternativas de derecha más conservadoras fueron más habilidosas en, en empatar con, con esa gente, en por lo menos hacer como que las escuchan. Yo no creo que las escuchen mucho, yo no yo no, yo estoy en contra de esas alternativas, <risa> pero creo que sí se mostraron más vinculados a ese mundo y creo que el mundo de las izquierdas se fue, como se dice por ahí, aburguesando. O sea, también se fue despegando de ese mundo, también el mundo del progresismo se fue despegando de los sectores populares en Chile, de las clases medias, de la gente forzada, Y claro, y fueron mostrando que tenían menos disposición a escuchar, a escuchar la vida cotidiana, la vida real, o sea, de, de, de dejar los pies en la calle. Mm. Entonces, claro que la gente al final no se siente escuchada y cuando aparece un político que dice, oye, yo sí que te escucho y ellos son culpables, como hizo mi ley en Argentina, etcétera bueno, eso produce un efecto. Yo creo que ahí no es contradictorio porque efectivamente hay que ver quién efectivamente sí dialoga con la gente. Y eso hace que ambas percepciones quizás puedan ser compartidas por la misma persona, ¿no? Porque vemos que mucho eh, el otro día conversaba con una, eh, con una diputada, por ejemplo, de un, de un partido, eh, eh, lo voy a nombrar, republicano, decía, fíjate que tenemos una encuesta y en los sectores medios o más populares es donde mejor le va. Claro. Eh, porque es lo que hoy día busca, qué es lo que quiere la gente, ellos con su mensaje de seguridad, de orden, claro. digámoslo, es lo que hoy día está buscando la ciudadanía y es esa desconexión que hoy día se ha tenido además en general con la clase política sobre todo de quien hoy día llegan al Congreso sabiendo además la cantidad de, eh, de privilegios que tienen o sea, no sacas nada con que si una familia está viendo el problema de la seguridad en su barrio, en su calle en la esquina de su casa que tú vengas como político y le digas no, no, no, mire, eso no es así, en realidad esto son percepciones, pero las encuestas dicen otra cosa, no tienes que empatizar con eso, tienes que vincularte con la realidad concreta que la gente te está diciendo, porque ahí es donde están los problemas reales, sí. esta idea de que el político tiene una imagen como superior de los problemas, que tiene un conocimiento como por arriba, y que no lo tiene y que es un conocimiento mejor que el de la gente sobre los sus propios problemas es una gran falacia o sea, eso es un problema que genera un distanciamiento que hoy día constituye una de las crisis del sistema político, o sea el sistema político está desprestigiado hay que decirlo, y ese, y ese desprestigio tiene que ver también con que se empieza el, el sistema político se vuelve sobre sí mismo Rodrigo Ruiz es candidato hoy a diputado por el distrito número 7 ya confirmado ya está inscrito sí, la... no, no, ya van no. de todos los papeles. Está contra está Movimiento Transformar Chile, ya. soy el presidente del Movimiento Transformar no Chile del que pertenece Presidente regional o presidente nacional? Eh, nacional, es un movimiento pequeño donde okay. donde al que forma parte también Jorge Charque, ¿Sí? figura más conocida. Tenemos un candidato Eh, por el distrito 6 por la, la quinta interior que es Octavio González perfecto eh, y bueno, y, y son las tres candidaturas que, que llevamos y es un movimiento pequeño, esforzado que va tirando para arriba no es un partido legal ni nada de eso y que nos interesa mucho poder influir en un cambio real de las cosas en nuestro país y que y ¿Tiene sentido de disputar, me imagino no un, un cargo en el parlamento hoy día con, con tanto nivel de, de descrédito que además existe en la política? Tiene sentido en la medida en que uno entiende que no se pueden hacer cambios en la sociedad chilena y, y, y nuestro movimiento se llama transformar, o sea, hacer cambios, transformar. Sí. No se pueden hacer cambios si uno uno, uno se salta la institucionalidad. Hay que meterse en la institucionalidad y hay que transformar la institucionalidad para que la institucionalidad se ponga al servicio de la gente y como me gusta, como decía un expresidente mexicano, no hacer política no para servirse, sí, claro. sino para servir a los otros, ¿no? Y eso hay que llevarlo también al Congreso. Ya, ahí si, no, si nos trasladamos al Congreso, eh, Rodrigo Ruiz es diputado electo en el distrito... Bueno, ya, ya, <risa> está bueno, me gustó, me gustó <risa> En el distrito número 7. ¿Cuál sería su sello en el Congreso? Mira, yo pienso que hay tres cosas que me parecen muy importantes en este momento. Me parece que, y yo vivo en Valparaíso, he trabajado en Valparaíso por mucho tiempo, yo creo que la riqueza que se genera en las comunas porque vivimos, no vivimos en Santiago ni vivimos en el sector oriente de Santiago, que es donde sí. hay plata, ¿verdad? La riqueza que se genera en las comunas se tiene que quedar en las comunas por lo menos en un porcentaje importante. Tenemos puertos, Ajá. por ejemplo. Tenemos eh, toda una infraestructura eh, eh, logística y de eso queda reboco. San Antonio y Valparaíso son buenos ejemplos de eso, pero no son los únicos que tienen infraestructura importante y esa plata se va a Santiago. Sí, Santiago. Me parece que... Y, y después, cuando tú quieras, lo podemos hablar más en detalle, con cifras, con, con proyectos concretos. En segundo lugar, yo creo que hay un tema de bienestar. La gente necesita bienestar. La gente necesita, sobre todo yo pondría un foco, las niñas y niños y los adultos mayores. Ahí generar medidas concretas de bienestar porque eso hoy día aliviana la carga de las familias chilenas. Si nosotros le damos a las niñas y niños una buena cobertura y a los adultos mayores una buena cobertura, que no signifiquen una carga tan grande para las personas que están trabajando, vamos a poder avanzar mucho. Y eso también podemos conversarlo después con medidas concretas. Y en tercer lugar, yo te diría que a mí uno de los grandes problemas de la sociedad chilena hoy día, de la familia chilena hoy día, es el endeudamiento. Hoy día hay gente que se endeuda para comer en este país. Hay gente que se endeuda para llegar a fin de mes. Hay gente que se endeuda para tomar la micro. Hay gente que se endeuda para vestirse. Entonces, no puede ser que nos endeudemos para eso. Si usted quiere sacar un crédito para comprarse un televisor de 55 pulgadas o un auto, perfecto, me parece algo normal. O sea, su, su sueldo corriente quizás no le dé para eso y lo puede sacar en cuota. Pero para comer, para, para darle de comer a sus hijos y llegar a fin de mes y tener que sacar esa eso con una tarjeta, en definitiva lo que hace es que te endeudas con la misma empresa que más encima ya tiene un nivel de ganancia superlativa y, y, y profundiza la desigualdad. Me parece que esas cosas hay que atacarlas y me parece que no es tan difícil, es complejo. No, no, no voy a decir que no sea difícil, pero creo que con un poco más de voluntad muchas de esas cosas se pueden empezar a resolver desde ahora. No en un futuro lejano, sino desde ahora. Y para eso hay que transformar. Eh, Muy bien, no estamos eh. entendiendo Que queden recursos en las comunas eh, Hoy día se ha hablado mucho de una especie de royalty portuario De tributación Por eso, claro. portuaria Por sí, ejemplo, es que es. bienestar en niños, jóvenes, principalmente en adultos mayores con, eh, con buena cobertura, endeudamiento, que ya lo sabemos es eh, es, un, es un tema clave ¿no? que afecta a la mayoría de los eh, de los chilenos, pero que lamentablemente no encuentran, o muchas veces no encontramos una salida más que esa para poder, por ejemplo... Eh, darle de comer a nuestros hijos o, o, poder, eh, o poder vestirnos. Estas y otras cosas las iremos detallando semana a semana. Lo quiero dejar cordialmente invitado para que la próxima Muchísimo semana podamos gracias. ir detallando estos y otros temas con importante relevancia para la ciudadanía, con quien hoy, señoras y señores, es candidato a diputado por el distrito número 7 Rodrigo Ruiz que se saca ahora la tenida de candidato y se pone la de profesor, porque se hace clase. ¿vale? Ah, así es, un, un rato ¿Ya? más estoy haciendo clase. <risa> <risa> un gustazo. Igual por lo rico, que estemos bien encantado pues, buenos días.